Automática. O sea, no la gente no se da cuenta hasta que ya está bastante avanzado, como puede ser claro. el, el glaucoma u otras eh, patologías. ¿Todo esto se puede prevenir? Sí, sí, sin, sin duda. Eh, especialmente en los niños. En los niños hay, eh, entre los 2 y los 8 años es cuando se está desarrollando la, la visión. Ajá. A, especialmente a nivel cerebral. Ah, eh, el claro. ojo está bien o, o quizás no. Pero en lo que lo que ve en realidad es el cerebro, no, no es el ojo. Uh -huh. Y es lo que se está desarrollando a esta tierna edad. Claro. Si no se termina de desarrollar eso, se genera la ampliopía, que, que, uh -huh. que es después es irrecuperable. Claro. Si lo que no se hizo hasta esa edad, después ya es poco lo que se puede hacer. Y a veces son soluciones muy sencillas, pero hay que detectarlas a tiempo. Por eso es muy importante que lo, lo, las madres o padres de los niños de edad entre los dos y los ocho años, y los, los docentes de jardín y demás estén muy conscientes de estar atentos a ver si los niños ven bien con ambos ojos. Ah, con los dos ojos, claro. la niños no se dan cuenta si, si claro. ven con uno o con los dos. Claro. Pero bueno, por eso es, es, es muy importante los, los exámenes visuales eh, anuales. ¿Y cuál es el consejo entonces? ¿A dónde concurrir? Bueno, eh, a los calmólogos. Eh, hay que concurrir no, no está está claro, pero digo hay en los hospitales este tipo de, de servicio eh sí sí seguramente de, de todas formas hay pruebas muy sencillas si quieres podemos dar algún consejo eh, casero te parece a ver para las madres o para sí. hacerlo en la familia o hasta en los mismos jardines cómo sería y mira por ejemplo eh jugar al pirata hacemos un parche claro. un parche pirata. Y le tomamos un ojo. Uh -huh. Podemos hacer otro para el docente o para el padre o la madre. Que claro. Está jugando. Así el niño ya hace lo mismo que, que está haciendo el, el adulto. Uh -huh. Y lo ponemos a jugar con las grajeitas, ¿viste? esas que van en las tortas sí. de colores, que son muy chiquitas. Sí. Que si se la come no pasa nada porque es comestible. Y aparte es muy chiquita, no se va a atragantar ni nada. Y a jugar con eso. Separarlos por colores, hacer formas, hacer un dibujo. Con un ojo tapado, luego con el otro ojo. Ajá. Y ahí vamos a a darnos cuenta si el niño tiene algún problema visual de, en alguno de los dos ojos. Claro. Es una prueba muy sencilla, el niño va a estar jugando y nos vamos a dar cuenta si está bien, si juega normalmente, puede separarlo por colores, especialmente los varones que pueden tener problemas de de visión cromática o, o de colores, de altorismo que se conoce. Uh -huh. eh, y si, si vemos algo raro... Bueno, ahí vamos con, con otra seguridad al oftalmólogo para que haga un, un control, claro. pueda hacer un diagnóstico y, un, y una solución que a temprana edad es totalmente recuperable, no va a tener ningún problema. Pero si pasa cierta edad ya es, es bastante más complejo y hasta ya no tiene vuelta. Claro. Buenísimo. Bueno, ahí estamos. Y hay que tratar de evitarlo porque este, después de grande esto ya es más difícil, sí, ¿no? Sí, so somos seres visuales y la, la, la tecnología y la vida moderna hace de que la visión sea todo para la persona. Sí, ¿sí? seguro. Y eh, hoy estamos... Eh, la vida activa de la persona es hasta muy alta edad, así que uh -huh. no, no podemos eh, permitirnos el lujo de desarrollar Eh, niños de 8 o 10 años con problemas visuales que van a tener problemas visuales de por vida Sí, aparte queda fuera del mundo tecnológico porque exacto. más allá de que parezca lo que se me acaba de ocurrir parezca este por ahí está raro o casi cómico eh, pero todavía no se inventaron las computadoras braille Ajá, exacto es, Viste, es una... Así que este la gente que tiene problemas de visión o, o directamente están no son disminuidos, sino que directamente no ven, hoy en día están prácticamente fuera de la tecnología. Fuera, fuera de todo. Sí. Y, lo, y lo, lo que hablamos de los niños, que es la, la ambiopía, que quizás es no ver de un ojo, claro eh, se pierden, por ejemplo, la, la, el, lo, aparte de la la, de la, tres dimen la tercera dimensión, ¿no? claro. Entonces, el, el, quizás problemas con los deportes, porque uno pierde el la profundidad. La profundidad uh -huh. Todo Ahí lo que es, ya que vos citás de la tecnología, toda la tecnología 3D esto queda al margen de todo eso. Qué bárbaro, impresionante. Y eh, algo que, que justo para esta época eh, eh, muy bien eh, recomendar o, o eh, en sí felicitar a, a Saladillo en sí el intendente a los concejales, es la nueva ordenanza que han dispuesto con respecto uh -huh. a la venta de anteojos fuera del de, eh, ámbito más natural, que es la óptica, donde hay un profesional que controla el anteojo y todos los, los productos ópticos, tanto anteojos de sol como a veces eh, pregraduados, que hasta un tiempo se vendían, hasta hace muy poco se vendían fuera de, de locales de óptica, ahora eh, gracias a esta ordenanza se ha podido regular y ahora la población de Saladillo es la primera en, en de todos los municipios de, de la provincia, en tener libre de venta de fuera de, de óptica. Qué valgo. Es un hito realmente en Saladillo, así que felicitamos al Intendente a los concejales por promover esta ordenanza, demostrando ellos su preocupación por la salud de, de la población. Seguro, seguro. Leonel, gracias por esta nota, que pases un feliz día vos y, por supuesto, a todos los colegas. Feliz sí, saludable eh. a todos los colegas, que se preocupan por la, por la salud visual de, de la población, a los almólogos también buenísimo, gracias, eh un saludo enorme, hasta luego, gracias, chau chau ahí estábamos con Leonel Alegre delegado del colegio de ópticos de la provincia de Buenos Aires, charlando sobre este tema, cuestiones muy importantes que van a marcar a los pibes para el resto de su vida falta la cabeza de la nacional, uno, dos, tres cuatro bolillas que faltan en la nacional, ahora tres bolillas que están faltando en la nacional cuando en la cabeza de la provincia de Buenos Aires, tenemos en este momento Eh El eh favorecido, el 5932 A la cabeza en la provincia de Buenos Aires 5932 Pequeña pausa y ya volvemos